realiza una jornada de vacunación antirrábica gratuita en Colonia Urquiza. San Carlos, Colonia Urquiza, Gonet y el Casco Urbano serán sede esta semana de la campaña de vacunación veterinaria que lleva adelante la municipalidad para garantizar la salud pública. Hasta el viernes de 2 de la tarde a 7 se encontrará en la intersección de 32 y 137 en la delegación de San Carlos. Hoy de 2 de la tarde a 6 se ofrecerá el servicio en 186 entre 482 y 492 en la delegación de Colonia Urquiza. También la comuna lleva adelante la campaña de vacunación antirrábica en el edificio de Zoonosis, ubicado en avenida 52 y 120, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y los sábados, domingos y feriados de 9 de la mañana a 1. realiza un encuentro comunitario de mujeres en San Carlos. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. El Centro de Salud Comunitario Tecoporá y Pantalón Cortito invitan al Espacio Comunitario de Mujeres junto a Erika, profesora del taller de yoga y terapeuta Tejatsu a realizar distintas técnicas para aliviar la ansiedad y el estrés. Las inscripciones son en el Centro de Salud y por WhatsApp al 221-603-7166. Esto será el próximo viernes 25 a las 2 de la tarde en 139-40-41 además está decir que es totalmente gratuito. Espacio comunitario para mujeres en pantalón cortito viernes 2 de la tarde en 139 entre 40 y 41 informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca Continúa el debate por la recolección de residuos en La Plata. El proyecto de presupuesto 2023 enviado por el Ejecutivo Municipal prevé una inversión cercana al 23% del presupuesto para el programa de barrido y recolección que brinda la empresa ESUR. Desde el bloque opositor en el Consejo Deliberante solicitaron diferentes informes para conocer el estado de implementación del sistema de monitoreo satelital y la cantidad de vehículos utilizados para la fiscalización del servicio en cada zona. Además, exigieron el cumplimiento del servicio de recolección de residuos secos, amparándose en el pliego de licitación. Una gran cantidad de vecines de diferentes barrios platenses expresaron su preocupación por la baja frecuencia con la que pasan los camiones recolectores y por la multiplicación de los basurales debido a la ausencia de sur en algunas zonas de la ciudad. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 20 grados y la máxima de 35